Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas Maurito? Hola, Cintia. Buen día. Buen día al equipo y a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos, mirando por bueno, la ventanita. Bueno, si vas a salir dentro de un rato, abrigate porque ah. está fresca la mañana. Sí, sí. Por y... más que apenas se ve el sol y hay nubes, está fresca. está Viste, una semana nos morimos de calor, otra la otra nos cagamos de frío y sí, así. Sí. Hoy a la mañana estaba hermoso. Uh -huh. Ahora, hace una horita de esta parte, se puso algo fresco. El solcito apenas quiere asomar y este, si tenés que andar caminando o en bicicleta, el moto también, te tenés que abrigar, y si no, bueno, caminando, buscando más o menos una veredita que tenga algo de sol. Sí, algún reparito, porque al descampado eh, pega, pega el vientito frío. Te la frío. regalo, te sí, la regalo. Sí. Bueno, eh, el simpatizantes del Club Santa Rosa se congregaron en pleno centro de la ciudad para este festejar la recuperación de las 33 hectáreas que tiene el club, ahora propiedad del Club Santa Rosa, y lo hicieron junto al presidente del Club Bruno Ramírez y también la abogada este Barbita, creo que la Barbita, Mariana Barbita. Mariana Barbita, bien. Eh, ellos dos estuvieron dentro del registro de la propiedad de inmueble recibiendo el papel que los habilita a este a tener las tierras que en algún momento el órgano fiduciario, en este caso manejado por Federico Moslares y la jueza Laura Cagiolo, eh, querían este hacer algunos negocios con eso. Esa situación derivó que en menos de un mes el gobierno provincial, o en este caso este la, el registro de propiedad inmueble, les diera la posesión al Club Santa Rosa, en realidad a la administración que hoy eh, tiene el Club Santa Rosa, que está encabezada por Bruno Ramírez. Es histórico esto porque eh, esta pelea viene desde hace mucho tiempo y ya hemos contado todo lo que padeció el Club Santa Rosa, donde dos veces se lo robaron y ahora finalmente lo toma una nueva administración que pretende hacer las cosas bien distinto a lo que a lo que venían haciéndolo, pero más allá de esta situación que pueden apelar desde el lugar de, del órgano fiduciario, dicen desde la presidencia de Club Santa Rosa que El proyecto que tienen pensado hacer, lo van a hacer igual, aunque este fallo no haya quedado firme. Todo un detalle a tener en cuenta porque prontamente van a tomar posesión de esas 33 hectáreas que están uh -huh. sobre la Ruta 5 y van a comenzar con un proyecto, sobre todo, social, para que cualquier persona, no solamente simpatizante del club, pueda hacer actividades deportivas en ese lugar. Fue histórico esto que pasó hoy en la mañana, también fue emocionante y hasta el propio Bruno Ramírez en medio de la entrevista que le dio Radio Kermés se emocionó aunque contó lo que nosotros recién resumimos en histórico y emocionante recuperar 33 hectáreas de Cruz Santa Rosa. Sí, eh, bueno, acá está estamos... que va a servir bien y le va a servir a todo el suelo y principalmente le va a servir en el suelo a las niñas y niñas de Santa Rosa que quieran que van fuera al suelo y ojalá que a futuro también podamos intercambiarlo buen No un Bruno Ramírez, el presidente del Club Santa Rosa, los cánticos que se escuchaban afuera después que salió Bruno Ramírez y la abogada Mariana Barbita con el papel que acreditaba que, que acredita que las tierras son del Club Santa Rosa, decían más o menos así, ole ole, ole olá, Fede Moslares no cobra más. La gran el gran cántico que se escuchó en toda la la calle de Rivadavia, casi San Martín, donde funciona este organismo provincial y se fueron con un papel que eh, venían peleando durante mucho tiempo no va a poder pasar por ahí pero van a pinchar la rueda de la bicicleta eh. Amor. <risa> Amor. Estaba, estaba brava, estaba brava la, la, la popular <risa> bueno ahí se, se emocionaba un poco este Bruno Bruno Ramírez no le, la grimmió Sí sí y también le preguntamos a Mariana barbita mm. que no sé si la vamos a poder escuchar la tienen por ahí creo que, que le llegó el audio no porque... dicen que no que no llegó eh, acá bueno, la producción bueno F5, Contame, F5. F5. Eh, bueno eh, eh, Mariana barbita contó bueno algunos pormenores de la cuestión este judicial básicamente pero nosotros le preguntamos el por qué de bandderarse por esta causa uh -huh. y la verdad que contó detalles que estuvo que estuvieron buenos porque eh, hasta hizo hincapié en este momento político que hay en el en el país pensando en los clubes Eh, ...chicos en los clubes de, de las ciudades, de, la, de las capitales... ...que están pasando por una situación como esta... ...y que no es nada despreciable que hoy en día puedan este tener un fallo a favor y puedan a, eh, hacerse cargo de, de la administración de un club pero sobre todo de recuperar lugares que van a ser de actividad social deportiva claro. pero también social así que estuvo interesante eh, también la abogada que de último de última hace su trabajo uh -huh. defiende a un cliente se embaderó en esta causa y dio también sus razones bien bueno eh... A ver, además en esas tierras hoy está entrenando por ejemplo matadero claro eh, que solidariamente se le, le prestan el espacio para entrenar para dar para, para, para los partidos porque matadero no tiene ese de propia eh, apropiada eh, entonces este ahí se digamos se eh, revaloriza también esta recuperación eh, claro, además no queremos que, que se privaticen que se sigan privatizando tierras Eh, que han sido de uso comunitario. Claro, porque, por ejemplo, Penales también utiliza claro. otros lugares, por ejemplo, de ATE, uh -huh. eh, de, de tierras que son de otras eh, organizaciones y que no tienen, porque lamentablemente para un club tener una cancha de fútbol necesitas un predio importante, eh, sobre todo cuidarlo, y ahí hay, hay clubes que no tienen la plata para comprar un predio. El predio de Posible. la Ruta 5 es espectacular, porque hasta lo estuvimos uh -huh. este, usando en algún momento como como jugadores de fútbol, le decíamos qué predio impresionante y qué cancha impresionante que se había armado en ese lugar, por eso a partir de ahora que van a hacer un proyecto nuevo pero sobre todo va a ser social, o sea va a tener una o este, una idea y sobre todo una un posicionamiento de eh, que le sirva a la sociedad, no solamente uh -huh. a un club o a una entidad, va a ser interesante Poder escuchar este proyecto y que lo lleven adelante. Bueno, buena noticia. Mauro, ¿vos de qué cuadros sos? Acá en Santa Rosa. Sí. Del Albo. Ah, Santa bien. Santa Rosa. Yo jugué todas las las inferiores en Santa Rosa. Felicitaciones, entonces. Sí, eh, más vale. Me sentí <risa> reparte. Vos sabés que vi gente recién hace un rato que la veía cuando yo era chico. Claro. Que iba a entrenar en el año 88, 89, 90 y... Y la verdad que gente obviamente que creció, que tiene sus años, pero que sigue con la camiseta de, de, de Club Santa Rosa y sobre todo con la bandera. Así que la verdad que también repasé un poco de, de la partecita de mi historia deportiva. Qué lindo. Gracias, Maurito. Hasta luego. Abrazo.